パパ、yeah. Dios me dejó yo、lo que diablo me había quitado。 Muchas cagas no l l e g a n abundar al respeto. Vamos a gastar la punta, la historia se documenta. No es que me da la presión, es que la presión se sienta. El ritmo sigue sonando, yo sigo matando como chapín, chapín. h a el tiempo de r o g a n d o uno dos. Sigo siendo esclavo de mi voz por encima del colombo, pero por debajo. de d i o si estoy ese timo r e n a t a t i con lo que me pidas más el e de Graxi. Solo hay dos asientos en el más e r r a t i estamos y e n d a a comer en el de Bami, guapo y Bugatti. ゲームセンジャンピオン。Oh, どうしたの